Cuando eran oficialismo, se quejaban de que la oposición ponía palos en la rueda, pero ahora la presidenta de propuesta republicana, el partido del expresidente Mauricio Macri, me refiero a Patricia Bullrich, básicamente le exigió a las y los jubilados que le tiren el doble de piedras a este gobierno que las que le tiraron al suyo. Las piedras volaron, sí, en diciembre de 2017, hace dos años, cuando el anterior gobierno firmó la defunción de la anterior fórmula de movilidad jubilatoria la que permitió que jubilados y pensionados reconstituyan sus saberes. El gobierno de Alberto Fernández pretende suspender esta fórmula nefasta, otorgar aumentos por decreto trimestrales y recomponer las jubilaciones más bajas para luego legislar una nueva fórmula de movilidad previsional. Patricia, más que pedir que los jubilados apedren al gobierno, deberías agradecer que la mayoría de los partidos políticos son democráticos, que no entienden la política con la lógica amigo-enemigo, y que la ciudadanía argentina no quiere la violencia. Si así lo fuera, algún jubilado quizá se le ocurriría vaciarte una latita de gas pimienta en la cara o pasarte por encima con una moto. Todas cosas que sucedieron durante la represión a esa histórica pueblada de la que vos fuiste responsable como ministra de seguridad. Es tan fácil insultar a la gente de a pie y a dirigentes políticos que buscan diálogo y consenso para desandar el camino de destrucción del que vos, tu partido y tu gobierno fueron parte. En este contexto, lo mejor que podrías hacer es llamarte al silencio como lo hiciste cuando gendarmería te entregó ese sable, te mandó ese mensaje mafioso con tu frase de que no ibas a tirar un gendarme por la ventana, en referencia a la desaparición de Santiago Maldonado, claro. Es tan fácil ser dura con los blandos y blanda con los duros, por eso mejor mantener el recato, no ser tirapiedras y dejar gobernar, que hay mucho, pero mucho por arreglar del desastre que dejaron. Ahora sí, comenzamos con una nueva emisión de Laura por Radio Universidad, la última del año. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, y me acompaña en el piso mi queridísima compañera Victoria Aure. ¿Cómo estás, Vicky? Todo bien. ¿Vos, Juani? Súper contento y un poco triste también porque es el último programa, pero la verdad que es un programa muy lindo, muy emotivo, con invitados de primera calidad. Y la verdad que la vamos a pasar re bien y espero que volvamos el año que viene. Un buen cierre. Un buen cierre. De este ciclo, digamos. Sí, sí. Un poco vamos a estar comenzando, conversando en minutos nomás con la gente del Espacio Cultural Casa del Pueblo sobre el Festival del Pueblo que se realizó este domingo, que ya lo habíamos comentado, que fue... Que fuimos. Que fuimos, estuvimos ahí... Y fue, bueno, en mi caso fue la fiesta popular que no tuve porque el 10 de diciembre no pude estar en Plaza de Mayo, pero vos tuviste como un bis ahí. Una continuación de festejos, digamos. Exactamente. Y después vamos a entrevistar a una persona que también la otra vuelta hablábamos de todas las cosas que pasaron en estos cuatro años y la creatividad y cómo hubo que hacer fuerza para, para no bajar los brazos, para seguir adelante. Estoy hablando de Luana Pascual, que es muy conocida en redes sociales, especialmente en Twitter, ahora más en Instagram. Por sus imitaciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal Que nos ha arrancado alguna sonrisa a muchos Para llevar los malos tragos Nada sí. mejor que la risa Sí, la verdad que sí Y la imita muy bien Y se, se caracteriza y queda igualita Así que también mucha expectativa para esa entrevista Así ¿Se que, vistió con una cortina también como María Eugenia? Eh, no, dijo que no había encontrado la cortina eh, Pero sí, yo cuando vi la, la cortina de, de, de Mario Dije, esto Luana lo va a tener que hacer Bueno, le podemos preguntar en la entrevista de hecho Recordá que estás escuchando El Ágora en sintonía de Radio Universidad y todo lo que escuchás acá también lo podés encontrar en nuestro portal online en elagora.digital y también tantísimas otras notas de actualidad política. Nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tenemos todo. Búscanos como El Ágora Digital. Estás escuchando El Ágora. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social.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 El domingo pasado, domingo 15 de diciembre, junto a Vicky y tantísimas otras personas estuvimos disfrutando del Festival del Pueblo en su cuarta edición. Se trata de un festival callejero, libre, gratuito, organizado en conjunto por el Espacio Cultural Independiente Casa del Pueblo y la Suela Producciones y esta fue, como decíamos, su cuarta edición, que una vez más fue en la calle Saavedra entre Donado y Fitzroy, con dos escenarios y muchísimos artistas, así como stands de organizaciones civiles, sociales y políticas que articulan con Casa del Pueblo. Para contarnos un poco más de esta propuesta y del significado que tiene en el contexto de desguace cultural impulsado por el Intendente Héctor Gay, nos visitan Juliana O Pachu, como le decimos quienes la conocemos, y Lulo, también, parte del equipo de gestión de Casa del Pueblo. ¿Cómo están, chicos? Lulo, Pachu. Hola, Vicky. Hola, Juani. ¿Cómo ya, están? buenas tardes. Bien, muy contento. La pasamos muy lindo el domingo pasado. Como decíamos recién en la introducción, para mí fue la fiesta popular que me faltó, el 10... Así que, bueno, muy contentos. Ustedes, que cómo, ¿cómo vivieron esto desde el otro lado del mostrador, digamos? Fue difícil. Fueron, eh, como bien dijiste, cuatro años de Festival del Pueblo, cuatro años de macrismo, ¿no? Eh, coincidió así que, justito. Coincidió justito. Digo, como vos hablabas de la creatividad hace un rato, bueno, también no nos quedó otra que, que ser creativos en estos cuatro años. Y esta cuarta edición fue como, bueno, así, un festejo en un punto y, bueno, a nivel local también eh, no tenemos demasiado que festejar, pero eh, nada, seguir en un punto resistiendo y en otro como, bueno, pujando ahí para que para que nuestros derechos, como digo, es un festival sin fines de lucro, entonces eh, uno tiene que pedir por sus derechos, ¿no? De, de que nos dejen cortar la calle, de que podamos festejar eh, libres eh, y nada, en algún punto también cuidados si se quiere por... ...por un municipio que nos tiene que otorgar nuestros derechos, ¿no? Bueno, igual que corten la calle un ratito a la tarde... O, ...o, bueno, una media tarde hasta la noche... ...no creo que sea tanto problema. Digo, cuando vino Mauricio Macri se hizo un intenso operativo... ...en el medio del centro. Ustedes, si bien están en el centro... ...porque están más en la zona de macrocentro, ¿no? Tendría que ser tanto problema en principio... ...y más si están llevando una propuesta cultural... ...que tengo entendido que no está financiada por el municipio. No, eh, No, no debería, como dijiste... No debería, y, y bueno, no no deberían tampoco meterse palos en la rueda, o sea, como esa es la, la cuestión, digamos. Y también una yapa que tuvimos este año fue, bueno, sufrir de algún modo el, el cambio de gestión, ¿no? Más allá de que sigue siendo en algún punto el mismo, hay funcionarios que, que pasaron, digamos, y bueno, eso lo sufrimos también hasta el de mismo específico día. específico del área de cultura, me hablas Sí, y no, también, ¿no? Porque yo cuando hablamos de cortar la calle estamos hablando de bueno de sector de, de guardia urbana por ejemplo que no tiene que ver necesariamente con el instituto cultural eh, esta nueva gestión también te pide un eh, tener defensa civil ahí personal de defensa civil bueno un montón de otras cuestiones que uno después de o una después de, de vivir cuatro ediciones del festival eh, conoce o si bueno claro. sé como cómo tengo que encarar esta situación... ...y bueno, de repente te aparecen un montón de otras situaciones... ...en las que... ...nada, digo... ...fue justo, fue esa semana en la que nosotros estábamos por... ...por vivir el festival y, y a su vez este cambio de gestión, ¿no? Entonces, ¿Y eso bueno. tuvo algún costo económico? El, el hecho de tener la Guardia Urbana, la Defensa Civil... Sí, lo sé lo que... que en un momento cuando vos pedías la bajada de, de la luz... ...como de que pagarle horas extras a los trabajadores municipales hacían que las pagara quien estuviera a cargo de la organización del evento. Claro, lo que es exactamente, sí, son pagos de, de hora, horas extras, ¿no? Al personal de guardia urbana en este caso. Sí, nosotros tuvimos que pagar 20 mil pesos eh, de horas está extras. Es algo raro porque la guardia urbana se supone que trabaja las 24 horas 24 por 7. Exactamente, sí. Lo que se suele hacer, por lo menos desde nuestra parte, es pedir eh, que se exima ese pago, ¿no? Porque se entiende que que es un evento sin fines de lucro, justamente. Entonces, eh, se pide el eximir. Pero bueno, en este caso también eh, fue muy engorrosa la todo lo previo para, para poder mover dentro las notas que uno, los pedidos, ¿no? que uno tiene que hacer. Eh, así que bueno, a último momento fueron 20 lucas de Yapa. Medio raro igualmente esto, de más allá de que hay un cambio de mandato, no hay un cambio de gestión. Está bien que por ahí en las secretarías hay movimientos de funcionarios, pero digamos, si entre ellos no pueden hacer una transición ordenada, ¿qué queda para un cambio de gestión real? Llamativo. Muy. Eh, ¿Y cómo, cómo, digamos, artísticamente la disfrutaron, salió bien, la reacción de la gente, cómo, cómo lo vivieron? <coughs> <risa> <risa> <risa> eh, no, eh, hubo casi igual de gente que le año pasado, pero nada, hubo... Dos festivales al mismo tiempo en otros sectores de la ciudad. Eh, uno de parte de la municipalidad, que se lo vaya en Vita, y otro era la Feria de Artesanos, que bueno, ya tenía cuatro días consecutivos de festival, feria. Y bueno, se, con, hay, se la ciudad de Vía Blanca más. se divide en sectores, y bueno, cada uno va a lo que le queda más cerca, se supone, o a lo que le gusta más. Igual eh, o a lo que tiene más promoción. Igual estuvo bien porque de repente se levantó viento, tormenta, todo, <ríe> y... Yo llegué a la, al festival, estaba ahí hablando con unas amigas, a ver si íbamos y si no íbamos, y era como otro clima, era un microclima, Ay, la, justo esa, esa cuadra, y estuvo bueno porque a partir de ahí empezamos a correr la voz y pudieron ir todos los que tenían ganas, y, y la verdad que ni se sintió el viento, fue como una panacea ahí la, en el medio temporal. <ríe> lo, ten, ¿sí? lo teníamos cronometrado. <ríe> sí, sí la verdad para. que sí, yo que vivo en edificio veía el polvo en suspensión y digo, no, acá quedamos enterrados, pero por suerte amainó un poco y si bien estaba fresquito, yo he estado, creo que fue la, la primera o la segunda edición que terminó la gente bailando en patas en la calle, sí. hablando de alegría popular, no se llegó a eso porque el clima no acompañó, pero sí acompañó por ahí el ánimo de la gente y la verdad que hablamos de que había otros festivales, digo, en calidad no tienen nada que, que envidiarle. No, no, además, eh, bueno, esta cuarta edición Eh, particularmente también nos, nos hizo pensar bastante en digo, un festival con el pasar del, del tiempo, con el correr del tiempo eh, va generando su propia identidad, ¿no? Digo, Casa del Pueblo tiene recibe un público bastante eh, amplio, si se quiere, según la actividad que hay, pero a su vez el Festival del Pueblo recibe gente que no necesariamente va a la casa, ¿no? Que es un poco la idea también del festival, además de cerrar el año afuera en la calle, una decisión política también eh, el hecho de que mucha gente que no necesariamente va a Casa de Pueblo conozca las propuestas que hay dentro. Es decir, no es un festival, hablando de otros festivales que sucedieron en simultáneo, no es un festival que reciba artistas, eh, por ejemplo, que hacen covers. digo Son artistas que eh, tienen su propuesta artística. Claro. Eh, y todo local. Todo local, que también es una decisión, muchas veces en ediciones anteriores hemos, como equipo de gestión, nos hemos preguntado, che, y si traemos a Fulano, tenemos el contacto de Fulana, la traemos, la traemos. Está buenísimo, pero esa persona puede venir en cualquier otro marco. Eh, digo, hoy día tenemos un teatro municipal cerrado, entonces, digo, a los artistas locales no les queda otra que, digo, son fueron empujados al sector privado, ¿no? Entonces, poder gestionar esos espacios y y generar las condiciones para que esos artistas que no son convocados en otros lugares y que encima tienen que pagar quizás en otro lugar para tocar, que puedan estar ahí con una producción que, bueno, las, las producciones son muy profesionales, nosotros también intentamos hacerlo, entonces yo como generarle todas esas condiciones para que puedan eh, mostrar lo que hacen, que la sí. gente que no elige ir pagar una entrada los pueda ver ahí y decir, bueno, ah, bueno, hay artistas eh, de muy buena calidad en y ¿sí? Eso, sí. Claro, eso te iba a decir que han sido, digamos, lo que es la cultura local ha sido, más allá del desguace, ha sido invisibilizada, y con todos los programas culturales que había de provincia, por ejemplo, se entendía que cultura era lo que venía de Buenos Aires, digamos. esa era la, de, la definición de cultura, no sé si están de acuerdo. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo, Abel Pinto. Digo, muchos años de, de escucharlo tocar, eh, la gente dándole la espalda, y después esa misma gente pagando dos lucas para verlo en, te, en el Don Bosco. Claro, como que hace falta una legitimación de los medios, ¿no? O, o incluso bueno. del mismo artista bahiense triunfar, sea en La Plata, sea en Capital, sea en una gran ciudad. Entonces, recién ahí, como que cierta parte de la audiencia bahiense, que es mayoritaria quizá, recién ahí lo reconoce. Sí. Habla de, de un falso federalismo que en realidad tenemos inserto en nuestro país, donde todo lo bueno todo tiene que estar primero con el sello de, de capital para que después sea como aceptado, ¿no? Es también una cuestión cultural, muchas veces. Te es cuento, una batalla sí. cultural más allá de la cultura del arte mm. eh, en lo profundo de, de, del, del ser de cada uno, eso. Siempre es Si viene de capitales buenos, si está acá, eh, eh, ¿cómo van a cobrar tanto de entrada? Si son, eh. si son artistas de acá, claro. de que no los conoce nadie. Es como, que tiene que venir de afuera. Medida. No. Me acuerdo sí. que el ex secretario de Cultura, eh, Ricardo Margo, había pagado el hotel de Arjona uh -huh. hace dos años, si no me equivoco. Y decía que no, yo pagué esto y generé que se haga un show. Y, y con eso aumenté la recaudación porque la gente va, consume, va a verlo y consume. Está divino, pensaba yo, porque sí, de ver recaudado, o sea, esa plata se recauda por otro lado, pero eso no es una política cultural, es una política recaudatoria. Y ahora digo, o sea, ¿por qué no aplicarlo acá al Festival del Pueblo? Decirle, bueno, no, chicos, no paguen el, el corte de calle, están moviendo gente, están haciendo un festival cultural, nos están ayudando en lo que es el área de cultura, y aparte, no sé, la gente que estaba ahí, bueno, consumía, lo, lo, lo, ustedes vendían choris, también en los kioscos, aledaños, digamos, también podría pensarse como política recaudatoria, pero ahí no. Es, son cosas que no cierran la verdad son decisiones políticas también no seguramente y hablando de, de decisiones políticas vos eh, justamente decías ¿no? que una de las decisiones políticas era salir a la calle, eh, ¿cuál es la idea o, o el concepto o, o esa visión política que intentan plasmar con estos festivales del pueblo que ya llevan cuatro ediciones? Eh, básicamente desde el espacio es, es un cierre, ¿no? un cierre anual eh, que tiene un La programación, es decir, tiene el criterio de eh, quienes pasaron durante el año o en años anteriores por el espacio eh, pueden llegar a conformar la, la programación, digamos. Después, bueno, esta esta más una cuestión política de decir, bueno, salimos a la calle, la tomamos la calle. Uh -huh. Está bien, pedimos permiso, obviamente, como corresponde. Pero digo, el tomar la calle implica también vecinos que quizás muchas veces se quejan de, de ruidos molestos. Eh, bueno el mucho más fuerte pero digo los lo escuchás, eh, bájate mirate con la otra persona que tienes enfrente conversemos digo tenemos un micrófono los artistas muchas veces tenemos espacios eh, como muy muy importantes no digo que tener una audiencia que te está escuchando bueno esos espacios hablar de lo que no se habla no eh, tuvimos un personaje una compañera que eh, Romina Feijó con Yurere, que era un fue un personaje también bastante político, digamos eh, durante el año hablando de cosas que quizás no gustaba mucho digo hablando también de, después vas a, van a entrevistar a Luana digo también pasa esto ¿no? Eh, de, de, a través del humor o a través del arte llegar a esos lugares que quizás de otra forma es muy difícil llegar ¿no? claro a través de la sana provocación de que permite el arte con, con jugar con ambigüedades con, con el humor eh, sí sí sí sí y ¿Cómo, qué, ¿qué creen que, que, que le aporta toda esta movida cultural que hacen? O sea, no solo lo del festival, sino en el año. Porque pareciera, yo al principio de la gestión gay dije, bueno, no creo que, que, que Héctor sea muy afín a los centros culturales, pero es un hombre de centro derecha, debe tener una noción de cultura por ahí más conservadora, ¿no? Pero hoy tenemos el teatro cerrado, digamos. Está desguasando realmente el arte... ¿Cuál, ¿Cuál es el rol que tienen hoy por hoy los, los espacios culturales independientes, los centros culturales, como le pongamos el nombre, y específicamente Casa del Pueblo? ¿Qué, ¿Cuál es el, el, lo específico que, que sienten que ustedes aportan dentro de la casi infinidad de espacios que hay en Bahía? Porque son muchísimos, la verdad. Claro. Eh, es, es llamativo, ¿no? Porque de repente eh, se cierra un teatro municipal, pero se abren más espacios culturales eh, que se sostienen justamente porque existe una red que los nuclea y que que bueno que, que les informa, que nos, nos juntamos a debatir sobre cómo eh, continuar como espacios culturales independientes. Eh, digo eso, internamente no, pero digo, tenemos las escuelas de arte, eh, hoy día tenemos una coordinadora artística que también nuclea todas las escuelas de arte. Artistas hay un montón, eh, también hay un montón de gente que consume eh, esas propuestas artísticas y que no necesariamente puede pagar una entrada en el Teatro Don Bosco o en o en el espacio este de ahí, las Reales, eh, entonces, digo, las dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, esa cantidad de artistas que escupe las escuelas de arte prácticamente, sí. por otro lado, gente que no puede pagar una entrada en un lugar privado, y bueno, y un teatro municipal cerrado, entonces es donde más los espacios culturales tenemos que, que estar ahí, ¿no?, para, para recibir todas esas propuestas artísticas y también para generar otras propuestas distintas a esas que genera el sector privado, para un público que no necesariamente lo puede pagar. Bien. Y también Casa del Pueblo se caracteriza por eh, tener una visión de la cultura muy amplia y también con un cierto compromiso político, digo cierto porque por ahí trabajan más algunos temas como, no sé, eh, feminismo, eh, géneros divergentes, eh, digamos, eso también es, es un aporte porque es una vía de entrada por ahí para muchos jóvenes o gente no tan joven de, de poder informarse de muchos temas sin ir eh, meterse de lleno en la política, que a veces le genera rechazos a algunos sectores. Eh, ¿Y cómo, cómo se ven, por ejemplo, el año que viene en un quinto eh, festival, ya, de, digamos, siguiendo con la misma gestión local y todas las trabas que implica, pero quizá en otro contexto del país, por lo que estamos empezando a ver en estos primeros días del nuevo gobierno? ¿Lo han pensado? Eh, sí, pensamos en la programación, pero también... Eh, ¿cómo, cómo vencer a la burocracia que nos, que nos pone todas las trabas todo el tiempo, cómo avanzar en papeles que nos trabaron, cómo darles un giro a lo que nos dicen y, por ejemplo, no pagar esos mil pesos que fue asqueroso para un espacio cultural eh, y para un festival autogestivo es una cantidad asquerosa de plata, eh, pero cómo tratar de eh, vencer a eso y que sea todo... todo legal y todo paso por paso para que podamos hacerlo mejor, siendo la gestión actual que va a estar por cuatro años, eh, teniendo quizás apoyo de provincia, pero bueno, estamos en medio de blanco igual, tendríamos que nosotros ver cómo hacemos para vencer esos pasos. Sí. Pero, y con esto que decís de, de quizás eh, estos vínculos con distintos sectores, eh, también eh, nos, nos, nos da como una especie de abrazo, no digo, yo hablaba del artístico hace un rato porque en algún punto Eh, gran parte de nuestra programación es artística, pero no deja de estar en un, en un lugar eh, político, social digo, nuestra visión de cultura, intentamos que no sea más allá de que estamos en el centro y que el festival fue en el centro uh -huh. más allá de eso, de, de no ser excluyentes o lo menos excluyentes posibles eh, a la hora de, de abarcar todas esas cuestiones que llegan que también nos sucede eso ¿sí? hay mucha, hoy nuestro equipo de trabajo este cuarto festival Un, un equipo conformado por por mayores de edad pero todos muy jóvenes, todos, muy jóvenes. Digo, ahí también hay un active eh, necesario, porque yo, yo no puedo estar desvinculada con las generaciones que, que vinieron eh, después de mí ¿no? Digo, no, claro, claro. Eh, ahí es donde de repente todas estas temáticas están a un punto como bastante Abarcadas. Que sí, sino... a mí personalmente me pasa que, que bueno, he ido regularmente, pero por ahí el último año no había estado asistiendo tanto a Casa del Pueblo. Y sí, ahora veo muchas caras nuevas. Y no solo cuando voy a un, una función regular, digamos, sino en el caso del festival, vi mucha gente con la remera del festival de Casa del Pueblo. Mucha gente, muchas caras nuevas, y la verdad me, me sorprendió, digo, cuando pasa eso es que algo bien están haciendo, digamos. Y bueno, eh, Ahora cerraron el año con el festival, y el año que viene, ¿cuándo empiezan? ¿Qué ideas tienen para lo que es el, el cronograma de actividades de regular del año? Eh, normalmente los espacios culturales, hablo del nombre de los espacios culturales porque es algo bastante común y que estábamos comentando también en la red, eh, enero es como un mes en el cual eh, un poco refaccionamos el espacio, eh, nos tomamos un tiempito, pero aún así seguimos trabajando porque no puedes dejar de mantener un lugar, ¿no? Sí. Eh, y este año nos planteamos un poco la cuestión de, bueno, si hay quórum, eh, sigamos programando, porque hay un montón de artistas que pasan por por Bahía Blanca, y también es como un punto estratégico en ese sentido, y vamos a ver qué, qué sucede, por lo menos en febrero, ¿no? Y después ya en marzo sí, arrancamos ya la programación, este año tenemos muchas ganas de poder programar todo el año, también entero, eh, el año pasado como que fuimos bastante... Eh, con tiempo ¿no? programando con tres meses de anticipación y bueno este año la idea es como empezar a programar ya con una visión como más general del año eh, para poder profundizar también ¿no? bien aparte bien. Lo, lo bueno es yo participo en distintos espacios y, y siempre queremos articular con la casa y, y cuando que íbamos, está en todos lados sí, sí, sí, sí. Como la mujer. <risa> <risa> cuando íbamos a buscar fecha era como un chino encontrar un lugarcito en la casa que por suerte estaba repleta de actividades Y, y eso está re bueno o sea, más allá de que nos enquilombaba a nosotras encontrar un lugar específico eh, también es eh, esto de, de, de salir a la calle, de tomar la calle de la casa del pueblo, no la palabra pueblo, lo comunitario, lo colectivo eh, y que siempre esté completo y repleto y siempre con actividades nuevas, refresca un montón a, a la ciudadanía y, y es importante que estos espacios estén, se mantengan y que logren el mayor Eh, apoyo de, de todas todos y todos eh, los que los que podamos ir ahí también son autogestivos ustedes se manejan una cooperativa es como que viene a dar vuelta un montón de esta cultura conservadora que vos nombrabas que está en cabeza de, del municipio hoy en día sí no sé si está en cabeza creo que hoy directamente no hay cultura municipal la digo cabeza. esto de la, la degradación de, del área de cultura eh, de secretaría subsecretaría la verdad es lamentable para una ciudad que en algún momento se pretendía que sea una capital de una nueva provincia, hoy no, hay una subsecretaría, es como ser intendente, hoy es hacer ABL, parece que no mucho más. Eh, bueno, y en relación a esto que decías, también estuvimos hace un tiempo en el Festival de la Identidad, de la Red por la Identidad, en la que vos también estás, eh, y a mí también... Digo, lo cuento para, para poner un poco... Para todo quien un éxito no, el Todo un éxito. Para quien no conoce Casa del Pueblo, digamos, uno puede decir, ah, un centro cultural como un lugar marginal. Pero a mí una cosa que me sorprendió es que, bueno, más allá de que estaba la senadora Ayelen Durán, que pertenece a la red, también entre la gente estaba Federico Susbieles, que fue candidato a intendente. Y la verdad, el, el hombre estaba entre la multitud, había gente que se acercaba a saludarlo, charlaba. Digamos, genera otras lógicas este tipo de espacio y también muestra... Cierta centralidad que tiene Casa del Pueblo Más allá de que por ahí no te lo vas a encontrar En una nota En un periódico más De, de tirada más grande O en uno de los portales que más se en Bahía Pero tiene una centralidad que está Como rompiendo esa superficie Que es lo, lo que se cuenta en los medios y, y que no se ve a veces Así que bueno, felicitarlos Casa del Pueblo está en Saavedra 282 Entre Donado y Fitzroy Y los encuentran en redes sociales Sí, tenemos todas las redes sociales, eh, nos encuentran como Casa del Pueblo, BBCA. B -B -K. Uh -huh. BBCA. Instagram, Facebook, Twitter. En uh -huh. Twitter es BB, en realidad no es BBCA, pero nos encuentran igual. Bien, uh -huh. bien. Y lo mejor es ir directamente a Saavedra 282. Y bueno, ahora no, porque ya, ya cerró, no, pero... En bueno, unos días nos volvemos a encontrar. Acuérdense, <risas> guárdense esta entrevista, la escuchan el año que viene, ahí más o menos 25 de febrero, ya como para ir diciendo, bueno, la semana que viene vamos a Casa del Pueblo. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por venir, Lulo, gracias Pachi. Gracias a ustedes. No, un gusto y ahora carnavaleamos con un poco de música porque es el día del murguero así oh, que es el día del murguero tenemos muchos amigos murgueros yo por lo menos amigos y amigas así que ya volvemos con este el último programa del año de Laura por Radio Universidad Todo comenzó en aquel domingo en carnaval Antoñito y Tanosu se fueron en barca a surcar el mar después de una noche de beber el reggaetón Tuvieron una visión, navegar en busca de San Borondón. De San Borondón En una salana con Eder y sin timón Se mandaron a mudar desde caboyanos. Sin mirar atrás después de unas horas divagando en alta mar. Un colega calamar les mostró la ruta y llegaron olas Ocos, orcas, osos polas. de no destrozar ese bagal consiguieron fondear en aquel vergel de bellas sin par, ligeras de ropa las nativas del lugar seguían un ritual junto a una cabaña verde de metal Una extraña fiebre tropical no paraban de bailar ni de mandar fotos con el instagram comecido de haber encontrado un nuevo hogar se dejaron contagiar hasta que de pronto comenzaron luces gritos sirenas. Volvemos con el segundo bloque y vamos a charlar un poco de política, porque tuvimos un inconveniente, Luana estaba bailando, tuvo un retraso con el show en el que estaba, así que vamos a charlar de algo que nos encanta, que es política. <risa> y hay eh, una cuestión que está pasando por estos días, que es que Héctor Gay envió el proyecto de ordenanza para actualizar la, el valor de, de la tarifa de colectivo, adivina cuánto se va Vicky. 40, 50, 60. Ah, bueno. <risa> 38,45 nada más. Eh, sí, ayer eh, giró el Ejecutivo Bahiense, giró el proyecto de ordenanza para actualizar la tarifa de transporte público de pasajeros, ¿no? Y lo lleva de 29,85 a 38,45. O sea, ponele vos sos empleado de comercio con horario cortado, por ejemplo. Uh -huh. Y tenés que tomarte un solo colectivo, por suerte, para ir a tu casa al trabajo, tenés... 240 pesos más o menos, 230, 220 eh, sí. por y, día. Sí, la verdad que sí. Es un 29% de aumento, que si entendemos que es un aumento que es... Eh, después está la actualización automática que se votó el claro. año pasado, que suele ser menor, pero digamos que está muy cerca del valor de la inflación, es decir, eh, corre, corre la inflación, que ya de por sí es alta, corre más rápido que lo que fueron las paritarias durante este... ...este último gobierno... ...recordemos que el boleto de Bahía Blanca... ...ya era caro a 6,50... ...que creo que estaba, después lo podemos revisar... ...pero alrededor de 6,50 ya era caro... ...ahora se va a ir a 38,45... ...yo te... recuerdo... ...la entrevista sí. de la semana pasada... ...que hicimos con la concejala Gigliani... Uh -huh. ...que... Eh, ...estuvimos conversando sobre... ...lo que iba a ser el costo del transporte público... ...en Bahía Blanca y ella decía que... ...esperaba que a partir de que provincia iba a esperar el presupuesto de nación para ver cómo iban a manejarse con, con los subsidios al transporte el municipio también tuviera, estuviera a la espera de qué pasaba a nivel provincial y realmente eh, es desconcertante ver cómo el municipio sigue eh, de manera eh, generando aumentos cada vez más grandes para los sectores más vulnerables porque quien se toma un colectivo es alguien que no tiene un automóvil, por ejemplo. Tal cual. O siempre apuntando a lo más a Sí, lo más bajos, y lo que, más vos, lo que vos lo que vos remarcabas de la entrevista con la concejala Giuliani, no solamente lo dijo ella, sino que lo dijo el mismo Héctor Gay cuando perdió vial, dijo, "Bueno, vamos a ver qué hace Axel Kicillof, vamos a ver si si mantienen los subsidios o no", como si digamos ellos fueran, y me refiero a juntos por el cambio, uh -huh. un partido adepto a subsidiar las, los servicios públicos, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Eh, pero no esperó. Así como a nivel nacional se prorrogó para el primero de marzo el presupuesto, lo mismo hizo la provincia, pero acá ya está el número mágico de 38,45 que tiene que ser ese el precio y uno la verdad que ya da por descontado que va a ser ese porque está la posibilidad de Eh, ...recurrir al doble voto, ¿no? Más allá de que hay un cambio en el Consejo Deliberante, ¿no? Recordemos, la última actualización fue la del primero de julio de este año. Claro. Que fue una actualización automática... ...que fue una suerte de facultad delegada por el del deliberativo al Ejecutivo... ...en la ordenanza que hizo el anterior aumento... ...que fue el 4 de enero... ...que, bueno, hago un paréntesis, para mí fue un día muy especial... ...porque también fue el día que Orlando Apud ingresó al Consejo Deliberante y salí, yo salí una foto junto con él en, por principales portales del, del país eh, filmando lo que sucedía fue un día bastante peculiar para mí pero bueno, volviendo a la cuestión ese día Vitalini con el doble voto aprobó tanto la ordenanza que aumentaba como esta delegación de facultades digo, no ahora que cambiemos se queja de que la emergencia económica que se desguaza el Congreso porque se le quitan las facultades mm, permitime mostrar cierta doble vara Eh, en, ...en cómo se habla de este tema. Y mmm, también ese día fue con el Consejo Cerrado... ...en contra del reglamento... ...y algo que decía yo... ...es que a Vitalini lo sacaron de la presidencia de, del Consejo Deliberante. No es que él pidió irse, como dijo en un programa... ...porque nadie, nadie en política se baja un peldaño, digamos, voluntariamente son contados los casos y sinceramente me permito eh, descreer de esto que dice Vitalini Yo sí sin embargo eh, si lo hayan bajado o se haya querido ir uh -huh. eh, con esto el, el gobierno local demuestra que sigue teniendo la misma actitud que ha tenido durante estos cuatro años no hay mucha diferencia pueden cambiar los nombres pero indudablemente van a querer aprobar un aumento de colectivo sin tener los números provinciales y nacionales, quizás a propósito, para decir a ah, la provincia, eh, discrimina a Bahía Blanca por ser otro color político y por eso no baja los subsidios y nosotros tenemos que aumentar el pasaje del colectivo eh, y sin lugar a dudas lo van a terminar aprobando por el doble voto. Ellos que son republicanos, que respetaban las instituciones, todo lo que dijeron cuando estaban en campaña, uh -huh. eh, ¿hasta qué punto...? se respetan la, la, las instituciones, la división de poderes. Si tienen que recurrir sistemáticamente al doble voto para sacar ordenanzas que le cambian la vida a la, a la gente de Bahía blanco. Seguramente. Yo más allá de, digamos, me permito darle una oportunidad a Compañoni, que entiendo que es una persona que ha exhibido cierta capacidad de diálogo. Lo cierto es que también cuando te ponen en un lugar te ponen para que hagas cierta cosa. No te piden, no te ponen para que uno decida según eh, preferencias personales pero me permito ver eh, qué va a hacer Compañón y yo creo que si cae en lo mismo que Vitalini no le va a ir bien como no le fue a Vitalini por eso no está más ahí sí, yes. de capacidad de diálogo y de lograr consensos también, de lograr de dialogar, consenso, se claro. puede dialogar mucho, pero si a la hora de, de, de ser flexibles o de tomar las opiniones de, de la oposición, en este caso si es un proyecto superador no estar abierto a a mejorar las propuestas pueden dialogar todo lo que quieran pero si no tienen ese ejercicio democrático bueno, sí eh, yo hablo de diálogo no como una pose porque es fácil hablar y ...pero tiene, tiene que haber también una capacidad de escucha... ...que creo que le faltaba a Vitalini... ...lo vi cuando fue la sesión donde se debatió... ...la cuestión del repudio a Bolivia... ...que no salió por, por una jugarreta... ...que quiso hacer el oficialismo local... ...pero recuerdo que aludieron al concejal Larrea... ...en un momento y él pidió derecho a réplica... ...y le dijo le dijeron que no... ...y le dice, bueno, pero no puede ser... ...le dice, ¿viste cómo es Larrea? ...que es, eh, es una persona simpática, afable... ...le dice, no puede ser una vez que nos saltemos el reglamento... ...con toda la gente que vino acá a escuchar lo que se debate... ...le dice, no... Porque después se hace costumbre, dice, bueno, él cerró dos veces el consejo deliberante. A le tendría que dar vergüenza decir eso y que sea jefe de bloque, que siga siendo jefe de bloque, me parece que es mostrar las cartas de lo que va a ser el bloque legislativo de Juntos por el Cambio. Eh, bueno, y hoy también publicaste una nota sobre un tema poco feliz que ocurrió en la vecina localidad de Ingeniero Guay. Así es, un ataque brutal de violencia de género, de un hombre contra quien es su pareja, uh -huh. eh, estuve, discutieron a la madrugada y él terminó terminó prendiendo a fuego y eh, se dio la fuga en el medio de todo eso, después fue encontrado por la policía con ayuda de la prefectura en una lancha que él utilizaba a su profesión de, de pescador y estaba preparando todo para irse a pescar como si nada hubiese ocurrido eh, o si no hubiese cometido un hecho tan atroz como, como prender fuego a su pareja que tiene el 30% del cuerpo quemado, sobre todo el rostro, el tórax y, y las manos, es una cuestión de defensa, eh, y muy comprometidas las vías respiratorias, que sabemos que eso es bastante complejo en estas situaciones que, que tienen que ver con quemaduras. Totalmente incomprensible y atroz, la verdad. Es increíble que pasen estas cosas. A mí no deja de sorprenderme cada vez que hay un caso así y tan brutal. Sí, sí, también tenemos que, bueno, lamentablemente no son, hechos aislados, no son eh, hechos aislados. En Suárez hubo un femicidio hace poquito, en La Pampa una chica, el, que su novio también, le, la molió a palos y la dejó abandonada en un hospital, eh, en Santiago del Estero y también otro femicidio y mm, la verdad es que se necesitan políticas públicas y recursos destinados a la prevención de estas cuestiones. Eh, Yo creo que a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias ...a nivel provincial y municipal, sobre todo por la capacidad política y técnica... ...de quienes ocupan los lugares de decisión en esos ministerios... Nacional y provincial. Nacional y provincial. Ah, no, no, porque dijiste provincial y municipal y me quedé ah, pensando quién era. No, no, no, no, acá municipal te la debo. No, no, bueno, por eso. Creo que eh, confío en que empiece a, a cambiar un poco la, la cuestión en, en este sentido... ...de parte del rol que tiene que cumplir el Estado... A nivel municipal no hay ni siquiera una creación de secretaría, está la dirección de género, que lo que hace es trabajar sobre la urgencia, sobre los casos de violencia que se van dando. La, la realidad es que tienen pocos recursos, poco personal, y está el programa Promover, que trabaja sobre la asistencia en la urgencia de los casos de violencia de género, pero no se puede implementar un programa sobre la prevención, porque lamentablemente el personal no da basto, porque el municipio no es algo prioritario para ellos la prevención en violencia de género uh -huh. y mm, tenemos que seguir lamentando estas cuestiones. Sabemos que es una cuestión cultural, pero el Estado tiene un rol eh, preponderante en, en estas cuestiones y, y en tratar de, de bajar las tasas del índice de, de femicidios, por supuesto, y de casos tan graves de violencia. Seguro. Y después sí, una noticia buena es eh, que se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el flamante Ministerio de lo que, lo que sería producción, que bueno, no, no sé qué tipo de producción impulsaba porque era un sistema especulativo el que tenía el anterior gobierno, pero se firmó con los supermercadistas de ASU eh, un convenio para tener una canasta navideña a precios populares a solo 199 pesos y va a tener 6 eh, productos. Una sidra, un pan dulce, un turrón, un budín, garrapiñadas o un reemplazo y lo mismo confites o un reemplazo. Hay que ver, eh, en un primer momento se habló de que va a estar en Carrefour, en los supermercados de Sencosud, que son eh, Jumbo, Disco y Bea, en Coto, en Día, La Anónima, en Walmart, en Toledo, en Libertad, Ayelo, Cordillas y Josimar, ¿no? en todo el país, mm. o bueno, todo el país es una forma de decirlo porque no llegan al interior de las provincias incluso acá en la misma zona en muchos lugares no llegan los supermercados de Azu. No, no encontré información de Cooperativa Obrera me imagino que sí porque Cooperativa Obrera está en, en ASU y por lo general también suele tener este tipo de políticas eh, más allá de que no sean impulsadas del gobierno, pero bueno por lo menos es un gesto para poder pasar una Navidad en familia que en estos años se le ha hecho muy difícil celebrar a la gente tanto porque no hay muchos motivos pero más que nada porque la canasta navideña ha aumentado de manera exponencial es que los, el pan dulce el más barato está a 160 pesos una locura lo que salen hoy en día estos sí, productos sí. y sí si sí, el pan está arriba de los 100 pesos en pan dulce así que bueno Escuchamos un poquito más de música y ya volvemos con el último bloque y nos despedimos, lamentablemente. Si quieres el trucco no me porque sabes que tengo razón con lo que no acabo de ser disatisfacción, porque no es que me digan los no, no que dicen no, si yo, yo sigo cantando con el corazón, este flow de que viene a mí con la lí para ti. Del poder, barrio del poder Nosotros somos el poder del barrio, barrio del poder. tercer y último bloque del último programa del año de Laura, se termina nuestro año radial, así que vamos a charlar un poquito de qué hicimos no eh, fue nuestra primera experiencia juntos de radio vos, ya, vos Vicky te incorporaste posteriormente un gran aporte, la verdad el otro día una persona, después te digo fuera del aire del aire, me dijo te <risa> llevaste a la mejor, me dijo Bueno. alguien que conocemos los dos y bueno, la gente te quiere Vicky, hacete cargo <risa> eh, bueno, hablamos de política local Hablamos, sí. pero también lo pusimos mucho también mucho de la región, porque entendemos que en la zona también pasan cosas y que muchas veces no nos enteramos. Y eh, que está bueno, creo que lo más importante de, de, del aire que nos dio Radio Universidad es poder poner la voz y darle voz a personas que quizás eh, en otros medios o en otros lugares no, no la tienen. Y creo que eh, la sección está como muy opacada por Bahía Blanca, y está bueno también que, que poder darles espacio sí, y hay sin nombrar en particular lugares hay muchos pequeños feudos en la sexta sección donde si no sos amigo del intendente quizá una radio no te puede dar lugar no porque no quiera sino porque hay temor a la represalia que te saquen la pauta a que te, te, no sé, te saquen algún tipo de asignación hay, o subsidio, hay montones de situaciones que nos cuentan y la verdad que está bueno poder hacer un pequeño aporte desde acá, creo que algo hemos hecho y tengo mucha esperanza de que el año que viene vamos a seguir en este camino y profundizarlo. También eh, derechos humanos y feminismo que ha sido dos aspectos que le has aportado mucho al, al programa como militante de feminista y de derechos humanos y después Eh, también con la cuestión de cultura local Hoy tuvimos la entrevista con Con Pachi, con Lulo de Casa del Pueblo Que es algo que quizá no hemos hecho tanto Pero que vamos a ampliar Porque hoy decíamos, no hoy mismo decíamos Que eh, Bahía Blanca tiene un enorme eh, capital cultural Aunque le pese a Héctor Gay es así Y hay que darle visibilidad Y después hemos tenido entre, Entrevistados de lujo Y la verdad muy variados sí. ¿Te, ¿Te parece que repasemos algunos? Dale lo tuvimos a Carlos Ferrari de Apime que muchas veces se refieren a él como eh, empresario ultra eh, kirnerista y él corrige y dice no, ultra kirnerista dice, con mucha ironía me lo ha dicho fuera del aire la verdad que nos ha ayudado a entender mucho la, la situación de las pymes lo tuvimos a, a José Esteves concejal de Pringles a Rosana Vecchi que es una arquitecta y docente de esta universidad. Que estuvo participando en, en, Bahía, eh, me en Bahía, Bahía Bicentenario. Bicentenario. Sí. Se me tiene, la eh, cuando uno la escucha hablar eh, sobre cómo tendría que ser la proyección de la ciudad, es muy interesante. Es también, muy interesante creo. y creo que tiene el equilibrio justo entre una visión de una persona que viene del campo técnico, ¿no? porque ella es arquitecta, como decíamos, Eh, especialista en planeamiento urbano Pero también ella es militante política No lo esconde, lo dice Y le puede dar una mirada política Y el contenido técnico Y lo hace interesante Creo que para los que son más del, del palo de lo técnico Como los que venimos más de, de un interés político También lo tuvimos a Fernando García ¿no? el Secretario general de la bancaria La tuvimos a Gilda Rodríguez Que es consejera escolar de Tres Lomas Horacio Varela, ¿lo conoces, Horacio? El ingeniero civil. El ingeniero civil, docente. docente, que yo tuve el gusto de conocerlo cuando fue la resistencia en el Parque Noroeste, en el sector cultural, que hoy se llama Parque Gualeguay, donde anduvimos paseando. Estuvimos mes. recorriendo un espacio muy lindo y que tendría que ser un pulmón verde para Bahía Blanca, una ciudad que está siendo deforestada. deforestada, de una sí. manera poco usual, y que esos lugares verdes hacen muy bien a... A la salud pública, básicamente. Sí, y son cuatro hectáreas a unas diez cuadras de la Plaza Rivadavia, un lugar oculto, prácticamente oculto. Atrás de un paredón. Atrás de un paredón, sí. Que en algún momento habría que ver qué se hace con ese paredón. También tuvimos al abogado ingeniero ambiental David Yud, con el que charlamos un poco sobre Pichetto, sobre que lo, lo conoció personalmente porque es de Río Negro, y también sobre este rol que quería ocupar en el Consejo de la Magistratura al haberse cambiado de de bando eh, la tuvimos a, a Zaira ¿Aquí? Zaira Millaqueo sí. activista trans, jugadora de hockey ex, eh, candidata. ex, can, ex candidata militante la verdad que es, eh, siempre es un gusto escucharla hablar a Zaira sí, seguramente lo tuvimos a Joaquín Agosto que es secretario eh, de la Federación Estudiantil de Mar del Plata a Franco Catalani querellante en delitos de lesa humanidad en La Pampa a quien más Pablo Fermento, de la Fiscalía de Derechos Humanos de aquí de Bahía Blanca. Sí, con quien tuvimos el gusto de conversar sobre esa nefasta sentencia que se pasó en Causa Armada 2. Así es. También José Le Pérez, concejal de Almirante Brown, que nos contó cómo eh, Pablo Domenicini, el secretario de Políticas Universitarias, se, que acomodó. Viene, se acomodó, que es algo cuestionable, ¿no? Pero aparte, digamos... Sos radical, venís de Franja Morada, te la pasás hablando de la autonomía universitaria y lo primero que haces es pasar de secretario de política universitaria a rector. Raro, mínimamente raro, tienen conceptos raras esta gente. Uh -huh. Bueno, Alfredo Fischer lo tuvimos en dos ocasiones, ¿no? El, en un principio como intendente de la PRIA y, y candidato a senador y ya como senador. Todos sus roles. Uh -huh. También tuvimos a la diputada mandato cumplido, en ese momento era diputada provincial, ¿no? Lucía Portos, que hoy es viceministra de la mujer. En la provincia, así uh -huh. es. ¿Cómo la una, ves ahí? Yo creo que, que va a estar muy bien, es una compañera que siempre estuvo... Ti, tiene, tuvo siempre un gran compromiso con los derechos de las mujeres, desde hace años que trabaja con, con redes de mujeres en los, en los territorios, y que, uh -huh. bueno, tiene una trayectoria como diputada que creo que, que siempre aporta mucho la experiencia para ocupar cargos como este, así que le ponemos fichas sí, a la compañía. Totalmente. Lucía. Y aparte tiene eh, sus redes acá en Bahía Blanca también y eso tanto que se dice que el peronismo no quiere bahía y todo eso. Bueno, ahí hay un, un contacto muy cercano, me parece. Sí. Eh también tuvimos a a Telma Alonso, militante de sindical, de derechos humanos, conocedora de la cuestión de Milagro Sala y la Tupac Amaru, brindó una charla. Nos estuvo contando detalles, ¿no? Y ella ha viajado en repetidas ocasiones a visitar la Milagro. Sí, que ya que estamos, voy a pasar un pequeño chivo. A ver. Mañana, viernes 20, a las. 20 horas uh -huh. en Garibaldi 350 va a haber una actividad sobre libertad de los procesos políticos donde Telma es una de las disertantes junto con Anaí Junquera y Alejandro Santucho de Hijos Jorge Sallago, Jorge defensor Sallado, oficial defensor. y Mónica Fernández Abella que es una abogada de derechos humanos y feminista Mira, no la había listado a Mónica en el, en el listado No interesante Ahí propuesta. van a estar todos y todas También entrevistamos a la que hoy es concejala, a Susana Velásquez de Villarino. Bueno, a Alejandra Santucho y Anaí Junquera de la Regional Bahiense de Hijos. A, bueno, a alguien que es mi amigo y que ha aprendido muchísimo de él, que es el profesor de historia Nino Benvenuti. Seguramente también recuerdes la entrevista al periodista puanense Oscar Luján Romero, que nos ayudó a reconstruir la trágica historia de María sí. Tolón. Concejales Bahienses, que ahí también has, has oficiado de contacto para traerlos a esta emisora, Gisela Gigliani, Luli Calderaro, Carlos Quiroga, eh, a Maita Albado, que es abogada, dirigente política, y la entrevistamos en su calidad de, de especialista en lawfare, en fake news, a Pato Dauzis, Militante social, artista, profesora del programa Envión, que hace ayer mismo, ¿no? Escribieron un comunicado. Sí, de los trabajadores y las trabajadoras de Envión retomaron sus tareas, no porque el municipio haya dado una solución a sus reclamos, sino porque los amenazaron con descontarle los días donde habían hecho retención de tareas. Y no les quedó otra que en el magro sueldo de mil pesos decidir que, que no podían sostener que les contaran los días y volvieron a trabajar y van a haber otras estrategias de reclamo de su, de su situación laboral Lamentable También entrevistamos al orfebre y platero tresarroyense Perico Medina que le hizo el bastón de mando a Axel Kisilov y Vidal mandó a hacer otro porque no quería que mm. le entreguen ese Sería muy lindo quizá para que lo tenga Axel que cómo se atreva a ganar claro. las elecciones <risas> A Elena Gallinari, nieta recuperada. Sí, dentro del marco de, del mes de Por la Identidad, en esta difusión de abuelas de, de lo que es el derecho a la identidad, de la búsqueda de nietos y nietas, Elena nos estuvo compartiendo su historia, que la verdad es muy interesante. Y después a la militante feminista, compañera tuya del, del Frente Feminista Nacional y Popular. Y cantante el, el lírica. Cantante lírica. Uh -huh. Bueno, yo no la conozco en ese rol. Eh, Margarita, Maggie, Iten. Magui que es parte del coro... De la provincia. Del coro provincial. Y acá faltó yo, que vine al primer programa. Bueno, pero vos estás ahora, estás del otro lado del mostrador, no te vamos, no te vamos a nombrar. Ya sí, te tiré sí, unas sí. flores al principio. Nos traje suerte, mira Trajiste suerte. Ponele. Así que, bueno, ya estamos llegando, lamentablemente, al final del último programa del año. De Esperemos esta, volver el año que viene. Seguro. De esta temporada 2019. Y esta música que estás escuchando significa que nos vamos, que vamos a volver... Pero el año que viene. El año que viene y también vamos a agradecerle a Gabriel que estuvo siempre operando acá en Gabriel el programa. Que nos operó. Eh, también a Stefano en alguna ocasión nos operó. Eh, Cristian Feloy que colaboró en la producción. Eh, y bueno, la verdad que cuesta despedirse, ya se hizo costumbre esto de venir los miércoles, pero como siempre agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos buscas como El Agora Digital. Podés escribirnos a nuestro WhatsApp 291-463-8535 y eh, tenés acceso a nuestra lista de difusión para recibir noticias al instante directo en tu celular. Así que buenas tardes, buena semana, felices fiestas y feliz año nuevo. Nos escuchamos en el 2020.